Buen día, Alex, ¿cómo estás? Bien. Eh, Rodrigo, eh, a ver si le podemos contar a la audiencia y que lo entienda eh, la audiencia de Quermés, eh, ¿cuál es el conflicto que está ocurriendo entre eh, ginecólogos y ginecólogas y las obras eh, sociales, eh, tanto bueno sindicales, una que representás vos, y eh, las prepagas también aquí en la provincia de La Pampa? Bueno, mira o sea, el, el, el conflicto no es un conflicto que empezó ayer ni hace 10 días, conflicto empezó, para que tenga la gente una idea, en marzo, cuando los ginecólogos, en forma totalmente unilateral, le cortaron el servicio a los beneficiarios y beneficiarias de la obra social de osle y de OCCAC, ¿no? O sea, y se nos presentaron con un abogado, pidiéndonos el reconocimiento de un nomenclador que era muy costoso y algo que ni siquiera fue preavisado, digamos, algo que dijéramos, bueno, en algún momento hubo que Hubo aviso a las obras sociales de decir de que que se estaba discutiendo que se lo estaban pidiendo al colegio médico y no tienen respuesta la verdad que que fue prácticamente de un día para otro y de alguna manera muy extorsiva no mm. eso empezó hace uno en marzo de, de este año y a partir de ahí ellos intentaron ah, viendo que no o sea como se caambi yo de son las obras sociales del sindicales y prepara más grande la idea de ellos se, se observaban que era de alguna manera quebrarle el brazo a estas obras sociales, cosa que después lo que nos imponían a nosotros era ir eh, iba a ser impuesto a otras obras sociales más pequeñas. Bueno, como como ninguna de las dos obras sociales se dio ante este pedido económico que ellos hacían, eh, hubo otra serie de presiones hasta que se tomó la determinación por parte de ellos, también unilateral, de cortarle el servicio a los beneficiarios y beneficiarias de toda la provincia, que tienen cobertura previsional. Esto hay que dejarlo en claro porque en ningún momento las obras sociales han dejado de pagar al Colegio Médico eh, lo que se le ha facturado, ni, ni, ni mucho menos. Simplemente que ellos han renunciado hoy al Colegio Médico y dejaron de atender a eh, los beneficiarios y beneficiarias de todas las obras sociales eh, que hay hoy y, y que tienen actuación en la provincia. ¿Cómo está la situación hoy? La, la situación se da en que Eh, las obras sociales tienen en claro que todas las profesiones, no solamente los ginecólogos, todas las profesiones necesitan eh, revisar sus nomencladores, conjuntamente con el colegio y todas las instituciones científicas que hacen a la medicina. Tiene que hacer un nomenclador único y que sea solidario entre, todos, entre todas estas profesiones también, porque si cada profesión va a estar pidiendo eh, lo que hace a, a su propio nomenclador, y y a cuestiones económicas en forma independiente, lo que va a pasar es que las prepagas van a poder pagar una profesión, pero bueno, van a poder pagar, qué sé yo, pediatras, cirugías, cirujanos, etcétera. Entonces, hay que buscar un nomenclador que sea solidario entre todas las profesiones y asimismo que sea sustentable por la seguridad social. Bueno, los los ginecólogos hoy están en una en una situación, yo creo, desde lo de lo que estoy observando, que acá hay 5 o 6 ginecólogos que conducen la asociación y que manipulan la información que les llega al resto de los ginecólogos porque uno tiene contacto con otros ginecólogos y realmente lo que ellos están contando no es lo que la seguridad social está proponiendo ¿Qué propone la seguridad social? Es que se siga atendiendo a toda la seguridad social que haya una discusión ya para el nomenclador para todas las profesiones para el 2022 bueno y los ginecólogos podrán volver a través del colegio médico o a través de contrato directo me parece que no es algo irracional las puertas están abiertas Ahora, hay que ver qué es lo que los que lideran la asociación le están diciendo a sus asociados que me parece que es una mentira, ¿no? Eh, Rodrigo, ¿y qué va a pasar? Porque eh, la Seguridad Social ha intimado de, a, a ginecólogos y ginecólogas eh, a que, bueno, o firman el contrato o un convenio nuevo, digo, o eh, quedan fuera del sistema. ¿Qué significa esto y qué va a pasar mañana cuando se vence sí, este plazo? En, en, y en realidad, Paris, te lo voy a decir, hacia o sea, de, de, de, de otra manera te lo voy a expresar. La Seguridad Social en realidad... Eh, no lo está intimando, lo está invitando a seguir con las... O sea, lo hace de, de manera eh, individual y personalizada y bien notificada a través de una carta de documento para que nosotros nos aseguremos que realmente a ellos la información les llega, ¿no? Porque por eso te decía que pareciera que la información les llegara distorsionada. Entonces lo que se le está haciendo es, se le está mandando una carta documento diciéndole, mira la Ciudad Social dio plazo hasta el 10%, ahora se intima, eh, se intima, perdón, se notifica por carta documento que el plazo va a ser hasta el día 13, o sea, hasta el día de la fecha, mm. o hasta 24 horas después de haber recibido esta invitación de seguir trabajando en la seguridad social, ¿no? Mm. Y, eh, y bueno, en el caso que son decisiones personales, y si los ginecólogos no quieren seguir trabajando en la seguridad social, bueno, tenemos que ir a buscar ginecólogos a otras provincias, que no es lo que se quiere, hay que dejarle claro esto a la sociedad. Nosotros no queremos ir a buscar ginecólogos a otra provincia pero sí necesitamos ginecólogos para atender a valores razonables que sean sustentables, porque si nosotros le pagamos, la seguridad social le paga a los ginecólogos, a los que ellos pretenden después no vamos a tener plata para pagarle a otras profesiones y no es que, digamos que nosotros tenemos la máquina de hacer dinero, no, las obras sociales tanto las prepagas como la, la estatal siempre y las sindicales vivimos de los aportes de los trabajadores bueno, y si si esta gente quiere más plata, ¿qué vamos a ¿le vamos a aumentar los aportes a los trabajadores? o sea en otras palabras, ¿nosotros le vamos a aumentar las retenciones a los trabajadores que ganan 45.000 pesos para aumentarle el ingreso de de 700.000 a 800.000? Bueno, de 100.000 pesos, ¿qué es lo que factura un ginecólogo en promedio? Ah. Me parece que hay que ser serio. Y ser serio es decir, hay que entender que en un país en crisis, en donde hay gente que gana 40.000, uno ganando en promedio, vuelvo a repetir, en promedio 700.000, me parece que no puede estar exigiéndole a la sociedad pretender ganar más. ¿no? Rodrigo, ¿y qué va a pasar mañana a aquella afiliada o eh, alguna hora social que va a ir a, a hacer una consulta o está bueno, está embarazada, por ejemplo, y necesita a, a atenderse? ¿Cómo, ¿Cómo le van a, a solucionar la atención Se está trabajando, todo eso se está trabajando en forma operativa a partir de que eh, ...cómo se va a trabajar con los ginecólogos... porque hay ginecólogos que están atendiendo... ...está claro, no son todos... Sí. ...hay algunos que están atendiendo dentro de la provincia... ...y después está unos alrededor de unos 20 y pico ginecólogos... ...que están trabajando en full time y part time en la salud pública... ...entonces se le va a ir dando respuesta a las urgencias... ...y ya el mecanismo de, del gobierno está trabajando... ...igual que las federaciones de todos los sindicatos... ...para traer ginecólogos a la provincia... ...en el caso de que los que quieran volver no sean suficiente ¿Esto qué quiere decir? Supongamos que vuelven 15, ¿no? Y bueno, necesitamos 10 más. Claro. Sí, sí, sí. Está bien. Lo, y lo van a, la decisión está en, en salir a buscar a otras provincias. La decisión está en que si los ginecólogos no quieren trabajar con la seguridad social, nosotros necesitamos ginecólogos que quieran trabajar con la seguridad social. Mm. Y esto es importante decirlo porque pareciera que eh, algunos he leído los diarios que la presidenta de la asociación sale a decir... Eh, buscamos condiciones de labor, de trabajo, mejores, condi mejores condiciones que alguien que te paga 700.000 pesos por mes. Mejores condiciones necesita un trabajador que, que gana 45.000 pesos por mes y no puede pagar alquiler a fin de mes. Y, en, y con respecto a la, al, al nomenclador, quiero dejar en claro esto, el nomenclador que ya estamos trabajando en la, en la el con el Colegio Médico para la actualización de un nomenclador único, hay que dejar en claro esto porque si no pareciera que... Eh, Nosotros respetamos el conocimiento de las personas, ¿verdad? O sea, nosotros entendemos que los ginecólogos estudiaron en una universidad pública, se recibieron en una universidad pública, que son con fondos estatales y de, y de todo el pueblo, y después el 90% de los ingresos que tiene un ginecólogo proviene de la seguridad social. Con ese 90% de ingresos que ellos tienen, ¿no? Ellos, vos imaginate que se capacitan, van a congresos, mejoran la tecnología y la ciencia que hace sus prestaciones. Pero eso no es para que ellos después terminen cobrando más o pretender enriquecerse más o a costilla de no darle servicio a los trabajadores y trabajadoras de la provincia. Me parece que eso no es así. La ciencia y la tecnología no viene para excluir, o sea, aplicada a la, a la medicina, no viene para excluir a la sociedad de una prestación. La ciencia viene aplicada para que los prestadores tengan eh, una prestación más eficiente, que los beneficiarios tengan una mejor recuperación y más rápida, pero no para que uno un profesional que se capacita inclusive con los fondos de los trabajadores sea más rico después, y si no tiene el trabajador un servicio, un, un dinero para cubrir esa prestación, queda fuera del sistema. Me parece que estamos... Acá hay, hay, que, hay cuestiones ideológicas, hay muchas cuestiones que hay que, que, que empezar a discutir, porque, si no, vuelvo a repetir, estamos pensando que personas que ganan 700.000 pesos son la víctima del sistema, no, esto es al revés, la víctima del sistema son los trabajadores que ganan 45.000 y no pueden pagar sus prestaciones, ¿no? Rodrigo, eh, te cambio de tema, eh, y no te, digo, no te digo que te voy a hacer una reivindicación, pero fuiste el primero eh, que empezó a hablar aquí en la provincia del pase sanitario, eh, y bueno, eh, aparentemente se va a implementar el pase sanitario que vos decías, y bueno, eh, algunos te, te criticó, eh, ¿qué, ¿qué pensás sí. ahora? No, pienso lo mismo, lo que dije en su momento, creo que había que hacer una campaña una campaña para para lo que haya anotarse, nos no acordamos que había que anotarse, nos acordamos que después cuando llegaron las vacunas había que vacunarse, y teníamos claro que en algún momento para que, que siga creciendo el porcentaje de vacunados en la provincia de La Pampa, iba a llegar el pase sanitario. Esto lo dije me acuerdo allá por septiembre sí. pero hablé hablé de un pase sanitario para el 2022 bueno es lo que se está hablando hoy no, no, es, no es que haya esto ha sido algo que uno eh, decís Ah no qué inteligente fue Gen y no O sea a ver el mundo uno lee el mundo y vos ves que lo que va pasando en el mundo va a llegar a la Argentina quizás lo que pueda pasar es que uno de, se adelante en la en, en anunciar y eh, mira Esto va a venir mm. no sí, sí. pero Yo creo que es necesario, a ver, Pali, es muy necesario entender que para poder salir lo más rápido posible de esta situación, la gente se tiene que vacunar. Porque si no, después eh, empiezan las restricciones, empiezan otra vez a a, escucha, a leer las noticias, ¿viste? Fase 1, fase 2, fase 1, fase 3, fase 1. Y entonces nos empezamos a preocupar y empezamos entre todos, ¿no? decir que la economía está mal, que no podemos no podemos sostener los comercios abiertos, eh, se va a cerrar la economía entra en crisis, porque pareciera que después la parte económica es más importante que la propia vida. No no olvidemos de esto tampoco. Sí. Entonces me parece que en este sentido hay que tener claro eso, digamos, la vacunación es una cuestión de responsabilidad social, en donde uno se vacuna para cuidarse uno, pero también para para cuidarse los otros. Y el pase sanitario pasa a ser, aunque parezca loco, ¿no?, pero pasa a ser eh, una medida casi hasta coercitiva por parte del Estado atendiendo que muchos siguen sí, con de no vacunarse cada uno tendrá su justificativo pero se pone en riesgo el colectivo de la gente bueno, el pase es, mira querés ir a los restaurantes y bueno, tenés que tener el pase, querés ir a un recital tenés que tener el pase, querés ir a una carrera en el autódromo, tenés que tener el pase ¿por qué? porque está poniendo en riesgo la vida de las otras personas sí. me parece que no es eh, eh, tan... a ver, la gente, yo lo veo en las farmacias sindicales la gente continuamente consume medicamentos continuamente consuma medicamentos algunos en eh, cuando uno lee el prospecto yo, a veces uno tiene la posibilidad de leer el prospecto osis tienen cantidades en el prospecto te dice la cantidades de eh, situaciones que pueden llegar a sucederte no con, con, con el medicamento por algún tipo de reacción claro las contraindicaciones las contraindicaciones sí. que están sí. en cada prospecto y sin embargo viste acá pareciera que ahora a esto se le está dando eh, una mayor digamos eh, casi te diría mala fama, ¿no?, de lo que realmente sucede, pero a veces creo que hay cuestiones políticas, hay cuestiones religiosas, hay cuestiones eh, hasta, hasta, iba a decir, hasta a veces por falta de información, ¿no? Sí, sí Pero sí. bueno, o sea, es otra cosa no te puedo aportar, yo creo que el pase en el sanitario es necesario y desde la institución lo vamos a seguir diciendo de, de la necesidad que se tiene de, de seguir avanzando para que la economía se siga trabajando lo mejor posible, ¿no? Claro. Bien, Rodrigo, no sé si quedó algo que nos quieras decir de este o el no, otro no. tema, si no, gracias. No, gracias a ustedes por, por estar siempre de alguna manera para para informar a la gente, Me parece que es, es muy necesario que el, que usted como medio de comunicación sean uno de los principales eh, que informan a la gente de si, sí, bueno, hay que vacunarse. Claro. Bien, Rodrigo, gracias de vuelta, que tengas buen día. No, gracias a vos. Hasta luego.